Cuentos de hadas españoles. El príncipe sin defectos. Érase una vez una hermosa princesa que vivía en una tierra muy lejana. Vivía en un gran castillo y tenía muchos criados para servirla. Pero la princesa no era feliz, porque un hechicero se había enamorado de ella. El cruel hechicero quería a la princesa. Se disfrazó de gato grande. Y seguía a la princesa a todas partes. Solo un príncipe podría romper el maleficio. Se decía que un príncipe tenía que pisar la cola del gato. Y así la princesa quedaría libre. No muy lejos vivía un príncipe hermoso. Le hablaron de la bella princesa. ¡Eso es terrible! ¡La princesa tiene que ser liberada! ¡Ministros! No informéis a nadie de mi llegada para no poner en guardia al gato. Le pisaré la cola cuando el hechicero esté profundamente dormido. Y eso fue lo que hizo. Al caer la noche, el gato grande estaba profundamente dormido. El príncipe le pisó la cola y de repente... ¿Cómo te atreves? Libera a la princesa ahora mismo. Te lo ordeno. <risa> La liberaré, pero ¿quién te liberará a ti? Maldigo a vuestro primer hijo, que nacerá con una nariz enorme y nunca será rey hasta que acepte su defecto, porque tu reino solo tendrá un rey sin defectos. <risa> Esa maldición no tiene sentido, pensó el príncipe. Mi hijo se dará cuenta inmediatamente que tiene una nariz enorme Y una gran nariz no es un defecto No debería preocuparme Esa mañana la princesa era la mujer más contenta del mundo Todo el reino se alegró de que el cruel hechicero se hubiera ido La princesa se casó inmediatamente con el príncipe El príncipe estaba tan contento por casarse con la bella princesa que olvidó por completo la maldición y nunca se lo dijo a nadie Pasaron los años y la princesa que ahora era reina dio a luz a su primer hijo El príncipe Hyacinth nació cuando el rey estaba en un viaje oficial pero la felicidad no duró mucho porque la reina no sobrevivió El rey aún no se había recuperado de su pérdida cuando llegó otra mala noticia. El barco del rey se había hundido en el mar. El príncipe Hyacinth era ahora el único heredero del trono. Pero algo le ocurría. ¡Caray! ¡Esa nariz es enorme! ¡Oh! ¡Le cubre la mitad de la cara! ¡Oh, no digas eso! ¡Es el futuro, rey! Tenemos que asegurarnos de que nunca mencionaremos esa nariz enorme No tenemos que avergonzar a nuestro príncipe Es nuestra obligación ocultarla y no permitir que la descubra Y así los ministros y cortesanos decidieron ocultar el gran defecto de la cara del príncipe cualquier cuadro de hombres con una nariz normal fue alejado de palacio. Todos los criados, mayordomos, caseros fueron advertidos. Nadie podía mencionar la gran nariz. Todos tenían que alabar al príncipe y a su nariz enorme. En el colegio los profesores llegaron a alterar la historia. Mostraban solo guerreros con narices enormes. Todo el mundo se reía de los que tenían narices normales. Los ministros hacían todo lo que podían. Incluso les pedían a los hombres más guapos del reino que se pusieran grandes narices postizas cada vez que entraban en palacio. El príncipe creció admirando y sintiéndose orgulloso de su gran nariz. Se ocultó ese defecto. ¡Oh, ¡Mi majestuoso príncipe! Ha llegado la hora de vuestra coronación, pero sois conscientes de las normas. <ríe> Tendréis que casaros para heredar el trono de forma legítima. Lo entiendo, ministro. He estado pensando en pedirle al rey de Besford la mano de su hija. Es la princesa más hermosa. Tiene una nariz muy pequeña, pero yo tengo un gran corazón. Aceptaré ese defecto. Oh, me parece muy bien, magnífico. Me pondré con los preparativos. Estaban tan acostumbrados a mentir sobre la nariz del príncipe que olvidaron mencionarle al rey de Besford ese defecto. El rey aceptó el matrimonio, pero entonces... ¡Oh, mi príncipe, mi majestuoso príncipe! La princesa de Besford ha sido capturada. Sabemos que le han lanzado un maleficio La tienen retenida en un palacio de cristal Besfor está buscándola ahora mismo oh, ¿Qué? ¿Quién se ha atrevido a hacer eso? Prepara al ejército Yo personalmente partiré a buscar a mi princesa Y así el príncipe partió con sus hombres Cuando estaban en medio del desierto, una tormenta de arena separó al príncipe de sus hombres. Cuando se despertó, se encontró en una tierra extraña. Caminó y caminó, pero no encontró a nadie. ¡Ah! Oh, ¡Tengo hambre y mucha, mucha sed! ¿Qué hago ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es una casa! ¡Señora! ¡Me he perdido! ¿Podría darme agua y algo de comer, por favor? ¡Oh, claro que sí! ¡Pareces cansado! ¡Pasa! ¡Oye! ¿Esa nariz es tuya? ¡Es enorme! ¡Caray! Nunca había visto una nariz tan grande en ningún hombre vivo o muerto ¿Qué? ¡Esta mujer habla por los codos! Y mi nariz no es enorme, su nariz es diminuta, pero tengo hambre y no debo discutir con ella. Eh, señora, tengo mucha hambre, ¿me daría algo de comer? Oh, claro que sí, y debes de tener sed, ¿no me habías dicho que tenías sed? Le pediré a mis hombres que te sirvan agua... El agua es muy importante para nuestros cuerpos. Oye, lo siento, pero es que tu nariz es desconcertante. ¿Siempre ha sido así de grande? ¿Por qué sigues esperando ahí fuera? Pareces cansado, no quieres entrar. Claro que sí, pero parece que solo quiere hablar de mi nariz y no invitar a un huésped sediento y hambriento a entrar en su casa. Hablas por los codos, adelante. Hablo por los codos. Yo. ¡Oh, vaya. Solo porque tengo hambre Cuando entró en la cabaña El príncipe se quedó sorprendido La casa estaba amueblada con grandes antigüedades Era muy lujosa El príncipe se quedó de piedra ¿Esta casa es suya? Parece un palacio ¿Quién es usted? He hecho de menos mi casa Así que me he construido una Bueno, era la reina de una tierra muy lejana Hace unos años me perdí Cuando salí de caza, afortunadamente llevaba mis joyas y un puñado de hombres Es una historia muy divertida, no me fijé que seguía el camino equivocado y me adentré en el bosque Continué y encontré este lugar Y les conté a mis hombres una historia La historia del rey y de un gato grande Pero disculpa, el gato era pequeño comparado con tu nariz Oh, ¡Nunca dejará en paz mi nariz! Se perdió porque se puso a charlar con sus criados. ¿No se dará cuenta de que está aquí por hablar demasiado? ¿Quieres oír la historia del príncipe y el gato gigante? Eh, ¡Preferiría! De acuerdo, ya que insistes. Aquel gato era un hechicero que maldijo al príncipe... Cuando le pisó la cola ¡Oh! Ya entiendo A los criados les ordenaron ignorar el defecto de la reina Habla por los codos Pero les ordenaron que jamás se lo dijeran ¡Qué tontería! ¿Cómo la gente no puede ver sus propios defectos? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué tu nariz no te molesta? Como el príncipe ya no tenía hambre No pudo aguantar más ¡Señora! ¡Le ruego que deje de mencionar mi nariz! ¡Es de mala educación! ¿He mencionado yo que habla usted como una cotorra? ¿O que tiene una diminuta nariz muy fea? ¡Mi nariz me hace muy guapo! ¡Estoy orgulloso de ella! ¡Gracias por la comida! ¡He de partir en busca de mi princesa! ¡Oh! ¡Oh! Imagino que no tendrás espejo en tu hermoso palacio... Y aunque encuentres a tu princesa en el palacio de cristal ¿Cómo romperás la maldición besando su mano? ¿No se interpondrá tu hermosa nariz en medio? Apuesto a que no puedes verte los pies con esa cosa enorme en la cara ¡Soy un príncipe muy respetado! ¡No me enzarzaré en insignificantes discusiones con usted! ¡Me marcho ahora mismo! ¡Qué raro! Tienes razón ¡No me veo los pies! Esto debe de ser normal en reyes y en reinas poderosos. ¿Qué sabrá ella? ¿Ni ¿Se dio cuenta de que me ha dado la clave para romper el maleficio? De camino, el príncipe cruzó un mercado. Mucha gente que andaba por allí señalaba la nariz del príncipe y se reían. ¡Qué raro! ¡Aquí la gente tiene la nariz muy pequeña! Y encuentro extraño a la mía ¡Todo el reino es extraño! Pero la duda había empezado a abrirse paso en la mente del príncipe Todos tenían narices pequeñas Pero nadie era feo Cuando llegó al palacio de cristal, llamó a la princesa ¡Princesa! ¡Soy yo! ¡El príncipe Hyacin! ¡He venido a rescatarte! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¿Pero qué llevas en la cara? ¿Esa es tu nariz? ¡Podemos hablar después de tu nariz diminuta! ¡Déjame romper el maleficio! El príncipe subió al castillo y tomó la mano de la princesa Cuando iba a besársela se dio cuenta de que sus labios no podían tocar la mano de la princesa ¡Oh! ¡Lo siento, princesa! ¡No puedo romper el maleficio! Tenía que haberme dado cuenta antes ¡Mi nariz es enorme! ¡Todo mi reino me hizo creer que era perfecto con esta nariz! ¡Pero es un defecto! ¡Y tengo que vivir con esto! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eres la mujer que no dejaba de hablar de mi nariz! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde están tus criados? No soy una reina, querido príncipe He tenido que disfrazarme para que tú mismo vieras tus defectos El hechicero maldijo tu reino Tenías que aceptar tu defecto para convertirte en rey Y ahora has roto el maleficio ¿No te has visto la nariz, querido príncipe? ¿Mi, mi nariz? ¡Oh! Ahora tiene un tamaño normal Entonces ahora ya no tengo ningún defecto No, querido niño. Todos tenemos defectos. No has roto el maleficio por tener una nariz más pequeña. La autoestima es muy importante, pero demasiada no nos permite ver nuestros propios defectos. Conseguiremos lo que queremos de verdad solo cuando reconocemos nuestros defectos. Por eso has encontrado a tu princesa y has roto el maleficio reconociendo tu defecto. Solo cuando vemos nuestros defectos nos volvemos perfectos de verdad El príncipe y la princesa regresaron a su reino y se casaron El reino tenía ahora un rey sin defectos